Eh, no estoy segura, me parece que ya se habían terminado todos, pero Rita, si quedó alguno más de Rodríguez Larreta, lo ponemos, y si no vamos derechito al primer aviso publicitario.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 También incluye herramientas para facilitar el proceso de inserción al mercado laboral como oratoria, comunicación, herramientas digitales básicas y liderazgo. Las personas interesadas tendrán tiempo de inscribirse hasta el 30 de septiembre. Para obtener la certificación, los cursos iniciados deberán completarse hasta el 31 de diciembre del 2020 como plazo máximo, ¿Cómo anotarse? Visiten la página www.buenosaires.gov.ar Bueno, y como les habíamos dicho antes, Marcela sigue opinando hoy, las políticas de cuidados deben ser pensadas con mucha precaución. Y en relación a esto que Marcela nos dice, es como si la tuviéramos a Marcela acá, en realidad, y estuviera participando de la conducción del programa. Vamos a escuchar eh, qué es lo que Angélica Graciano eh, piensa y opina en relación a esto que Rodríguez Larreta nos estaba proponiendo. Nosotros venimos planteando desde el 16 de marzo, tal como lo dice el video, que hay niños que fueron desconectados. Pero los niños no fueron desconectados el 16 de marzo. Los niños y estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires fueron desconectados hace dos años del plan Sarmiento y fueron desconectados desde el 2016 del plan Conectar Igualdad a nivel nacional cuando asumió Macri la presidencia de la nación. ¿Por qué fueron desconectados? Porque no hay intenciones de estos gobiernos de garantizar la igualdad, de garantizar los derechos y de garantizar la justicia curricular. Este es el cambio. ¡Viva Chile bueno, escuchamos a Angélica Graciano en una conferencia de prensa que dio UTE en este día de ayer no en el día de ayer no Dani fue en la semana, ah perdón cierto, en la semana que pasó, en la semana, seguimos escuchando Angélica, por ello es que nosotros habíamos empezado una campaña muy fuerte que se, que decía la brecha digital es brecha educativa Porque cuando la conexión, de, cuando de lo único que se depende es de la conexión, de lo único que se depende es de internet, de lo único que se depende son de los dispositivos para garantizar esos derechos, si no, si no están disponibles y si el Estado no dispone de ellos, se genera la brecha educativa. Hemos averiguado... Hemos, bueno, tenemos una buena noticia, que es el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, reconociendo aquello que venimos denunciando, que hay niños y niñas y estudiantes que no tienen dispositivos para estudiar, que no han podido tener continuidad pedagógica a pesar de... Los enormes esfuerzos de nuestras compañeras y compañeros enviando cuadernillos, enviando fotocopias cuando disponían de tóner y de las, y de las eh, eh, fotocopiadoras en la escuela. A pesar de estos esfuerzos, hay muchos chicos y chicas desconectados y a nosotras de verdad nos preocupa en serio. Qué buen tema, detenerse en el sentido de la frase justicia curricular, dice Marcela eh, desde Chipoletti. Y mm, cosas que ha ido posteando Angélica Graciano, entre ellos si tenés una computadora o un celular que no usás, buscalo, pasale un algodón con alcohol y llamanos, dice Angélica, que es la secretaria de UTE, eh, secretaria de Educación de UTE, llámanos, lo pasamos a buscar. Esta es una de las propuestas... ...que hizo UTE en esa conferencia de prensa de esta semana... ...a propósito de lo que decía el, eh, lo que decía Horacio Rodríguez Larreta. Eh, justicia curricular es mirar si están dadas las condiciones... ...para el encuentro educativo, nos dice Marcela... ...que mm, toma eh, la posta de Angélica Graciano. Queremos decirles que a partir también de los dichos... ...de la Ministra de Educación de Ciudad... Eh, Sol Acuña, eh, han surgido un montón de expresiones que se los vamos a ir contando a partir de este otro audio de Angélica Graciano. No hacemos marketing político, nos preocupa de verdad. Y como nosotros y nosotras los trabajadores de la educación junto a la comunidad educativa vamos a seguir reclamando para que se cumplan los derechos constitucionales hicimos una cuenta, dijimos bueno, supongamos que son 5.100 chicos porque luego dijeron 6.500, eh, que son 5.100 chicos si 5.100 chicos necesitan las computadoras el gobierno necesita 250 millones para comprarlas Menos de lo que gastó en pauta para los medios de comunicación. Menos de lo que gastó en el bowling para el, para el tiro federal. Menos de lo, que, de lo que invirtió el plan de urbanización de la 31 para hacer encuestas o consultoras o consultorías. Es decir, que el dinero está. Lo que no está es la decisión política de garantizar el derecho a la educación. Acá Gloria del Bolsón nos pregunta ¿Cómo es que no hay dinero si con la Universidad de Stanford y Concursera se han hecho esos acuerdos que anunció antes Rodríguez Larreta? ¿Cómo puede ser que hay dinero para una cosa y para la educación pública no? Qué buen aporte que nos está haciendo Gloria desde el Bolsón. Bueno, la verdad que no nos habíamos dado cuenta pero qué interesante, ¿no? Qué inter gran interrogante se abra. Quería decirles que pueden eh, sumarse al hashtag la brecha digital es brecha educativa entre otros y quiero decirles que eh, en el día de ayer más de 100 agrupaciones, comedores, centros de estudiantes, asociaciones, eh, cooperadoras, centros de estudiantes que ya se los dije antes, le han pedido urgentemente al ministro Trota una reunión donde explicitan que no están dadas las condiciones para el comienzo de clases y como dice eh, eh, Eduardo López la escuela está abierta, lo que está cerrado es el edificio repetimos, la escuela está abierta, lo que está cerrado es el edificio bueno Marcela está intentando comunicarse se está escribiendo mucho desde Chipoletti, así que vamos a escuchar otro audio más de Angélica Fuimos a la justicia y el juez nos dio la razón y mediante distintas estrategias legales se intentó por todos los medios eh, bajar la decisión del juez, achicarla, reducirla, limitarla, controlarla, que no tome estado público. Bueno, entonces dijimos, vamos a hacer campañas en las escuelas para que, conseguir celulares y conseguir computadoras y muchas compañeras y compañeros salieron a las calles haciendo campañas para esto. Pero no, no fue suficiente. El gobierno de la ciudad de Rodríguez de Rica sale a hacer una campaña marketinera diciendo que va a abrir las escuelas y lo va a transformar en ciber, diciendo una vez más, aquello que es imposible de garantizar porque venimos reclamando los elementos de seguridad para las escuelas y porque sabemos que desde marzo no se entrega la bandina. Bueno, pero a su vez genera un, un problema que para nosotros es muy serio, que pasa de, de los sujetos de derecho a objetos de asistencia o de beneficencia. Y un nuevo pacto Marcela nos sigue posteando, dice, ¿cuáles son las decisiones políticas que prioriza el gobierno de la ciudad autónoma? Seguramente no son las educativas y de salud. Es un suicidio llevar a los niños y niñas a la escuela. Me preocupa. Repensar cómo miramos la escuela hoy, como guardería, dice, no lo entiende. Y nosotros tampoco lo entendemos, Marcela. Por eso estamos tratando de poner en blanco, todas estas cuestiones que de un lado o del otro se han dicho por allí, la Ministra Solacuña decía que eh, iban a empezar las clases y eh, algo que las asociaciones y las agrupaciones están pidiendo es conocer el protocolo que se le ha presentado al eh, Ministro de Educación de Nación y que se está esperando. Entre ellos... Enuncian, eh, que hay una cantidad de escuelas que se van a abrir eh, no solo para los chicos que han tenido problemas de conectividad que como decía Angélica Graciano bueno, el gobierno el, eh, Rodríguez Larreta se dio cuenta finalmente del reclamo que los docentes y distintas agrupaciones vienen haciendo desde el 16 de marzo no es una cosa que se haya descubierto hoy las organizaciones las venían diciendo y eh, Angélica En, en otros audios y a quien ella representa proponen eh, que se entreguen las computadoras y que haya conectividad como han puesto en tantos eventos por ejemplo cuando fueron los juegos panamericanos las antenas eh, satelitales que tienen las plazas ¿no? los públicos que las pongan en eh, las casas donde están los niños estados esos cinco Cien niños eh, que en conectividad. Realmente decía Marcela que llevar a los chicos a la escuela es un suicidio, eh, que es muy peligroso. Vamos a ver si, no, no me queda claro si tenemos uno más, Dani, o ya vendría el de Eduardo López. Ah, venemos con el eh, audio de Eduardo López eh, para ir cerrando este bloque. Cuando, ojo, dice Marcela, qué peligroso cuando se expone a las infancias. Y agregamos a los docentes, a los no docentes, al equipo educativo Y en lo personal, esto lo hago referencial a mí me parece que a las escuelas no tienen que entrar eh, personal del Ministerio de Educación que no sea personal docente, o no docente, pero compañeros. Eh, porque por allí hay un posteo bastante desagradable que hace un representante del gobierno de la ciudad, algo que le contesta a, a eso Se los voy a leer para que vean lo desagradable que es. Escuchamos el último audio de um, Eduardo López. Una cosa es la escuela y otra el edificio Lo máximo que puede hacer la RETA, porque tiene las llaves, es salir del edificio La escuela no va a funcionar nunca, si hay peligro para los chicos, como lo hay ahora Porque en la escuela somos los docentes, los niños y niñas, las familias, las leyes que dicen que la escuela es obligatoria Escuela hay en estos momentos en la casa de los chicos que se están conectando con los maestros La institución escuela... La tiene la comunidad educativa, los pibes, las pibas, la tienen los maestros, la tiene la bandera argentina, la tiene Lindo, la tiene la dignidad del hecho educativo, el amor de la comunidad educativa con los docentes. La RETA solo tiene la llave en los edificios. Los chicos están estudiando, ¿no? los que no estudian son los 5.000 que les sacó los computadores. Las escuelas las abrían Sandra y Rubén, que fueron media hora antes a calentar el chocolate a los chicos. Eso sabría una escuela. La reta no tiene idea de lo que es abrir una escuela. No si usted no los deja soñar. Bueno, Marcela sigue eh, diciendo que la escuela es vida, que hay que cuidar las vidas de quienes eh, componen y forman la escuela. Y les leo algo que soña leso. Eh, publicó en un tweet creo que es, dice la nueva versión de los voluntarios de Vidal no cambian, dice Soñaleso y el señor Jamil Santoro le contesta ¿y qué tal si los profesionales vamos a cubrir las clases que los docentes no quieran cubrir? hasta seguro me mejoramos la calidad educativa y todo así piensan lamentablemente así piensan